Tuvimos una lectura en Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17 Pasaje que nos habla de los 10 mandamientos, muy conocido Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias Romanos, capítulo 7 Vamos a estar viendo esta mañana, desde el versículo 7 hasta el 23 Romanos 7, vamos a comenzar con una oración, Dios te damos gracias, gracias por este día, por lo que compartimos hasta aquí y gracias por lo que tenés también ahora para nosotros. Rogamos Señor que vos abras nuestra mente, nuestro corazón, y nos libres de cualquier otra influencia para que podamos recibir lo que vos tenés para nosotros. Hablanos en lo profundo de nuestro ser, que tu palabra Penetre en nosotros y tu Espíritu la aplique para que podamos estar más cerca tuyo. Animanos, exhortanos, desafíanos en la fe. Necesitamos oír tu voz, Señor. Por eso rogamos que seas vos quien hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces tuvimos una lectura así en Éxodo capítulo 20, conocido este pasaje por ser la referencia de los diez mandamientos. en el que se dice varias cosas que tenemos que hacer, otras que no tenemos que hacer, no son los únicos mandamientos, son los diez mandamientos, pero en esto se resume bastante de lo que es la, la ley, o de aquellas cosas que Dios nos manda para ordenar un poco nuestras vidas. Y Jesús, unos cuantos siglos después, hace varias referencias a esto, Porque muchos religiosos de la época de Jesús consideraban que ellos cumplían los mandamientos. porque cumplían algunas de estas cosas? Y de alguna manera el Señor les transmite, miren, más o menos cumplen esto. Digamos, muchas veces no cumplen directamente el mandamiento y otras veces no cumplen el espíritu del mandamiento. Entonces ahí en el Sermón del Monte les dice, por ejemplo, bueno, ¿ustedes escucharon que se dijo no matarás, pero Cualquiera que se enoja contra su hermano y le dice así o allá es más o menos como si lo hubiera matado. ¿Eh? Ustedes escucharon que se dijo, no, codiciarás, eh, no no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, y cualquiera de las mujeres que mire a un hombre para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, Jesús les transmite que, de alguna manera, más allá de lo que está en sí, puntilloso, en la letra siempre hay otras formas de quebrantar esos mandatos y este pasaje de Romanos que, le, que vamos a estar considerando en esta mañana Romanos capítulo 7 tenemos que considerar que Pablo viene hablando en Romanos de que la justicia, la única justicia que nosotros podemos tener delante de Dios es la justificación por la fe Porque todos quebrantamos los mandamientos, estos que leímos y otros en mayor o en menor medida, todos quebrantamos estos mandamientos. Si no los quebrantamos no habría venido Cristo, justamente Él viene, porque nosotros no podemos vivir de acuerdo a estos principios que Dios marca para nuestra vida. Entonces Pablo viene hablando así en capítulo 1, por ejemplo, que el justo por la fe, el justificado por la fe, este va a ser el que vive. Y en capítulos posteriores aclara que, bueno, no es cuestión de que como somos justificados por la fe y ya somos vistos por Dios como justos a través de la fe, podamos vivir licenciosamente, sino que al contrario. Antes, dice, si éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos siervos de Cristo. Ya no buscamos esa obediencia por temor al castigo, sino como consecuencia de haber recibido ese amor y esa gracia y en amor hacia Dios y hacia este Cristo que nos justifica, tratamos de vivir de acuerdo a, a esos principios que Dios nos indica. Pero, dice Pablo, más allá de esa consideración de que esos principios de Dios son buenos y válidos para mi vida, me encuentro muchas veces que no me salgo. Y de eso nos habla en este capítulo, capítulo 7. Muchas veces no me sale, Dice y hasta me encuentro en contradicción. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que Pablo nos, nos habla, de lo que él percibe en su propia vida. Que sería bueno que nosotros nos examinemos lo suficiente, al menos como para percibir, que lo que le pasaba a Pablo nos pasa. Y si no nos pasa, nos preocupemos. En primer lugar... Él habla de que lo tienta, lo prohibido. Dice, a mí me tienta lo prohibido. Romanos 7:7. Dice, ¿qué concluiremos en relación a todo esto que dijimos que viene hablando? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho No codicies. pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida al pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿No? Dice Pablo, la ley me dice, no hagas esto, y basta que me diga no hagas esto para que tenga ganas de hacerlo. ¿No? Me seduce. Así comienza la Biblia hablándonos, ¿no? De todos estos árboles vos podés comer, pero de ese que está ahí, no. El único que Eva dice era codiciable, ¿no? agradable a la vista. ¿Por qué? Porque de ese no podés. ¿no? Y Adán no fue menos. ¿No? Entonces, digamos, bueno, ustedes se pueden sentar en todos los bancos de la iglesia, pero en estos cinco bancos de acá adelante, no. Porque estos cinco bancos no se puede. ¿No? probablemente más de uno diría ¿y por qué no se puede? ¿no? y quizás son los bancos más incómodos porque esos que están adelante ya que estoy hablando acá tienen el cuello así para arriba después a un masaje pero son los bancos que darían ganas 100 puertas 99 están abiertas una dice no entrar ¿eh? ¿qué habrá atrás de esa puerta? Pablo dice eso la ley me dice no codicies Por qué no puedo codiciar no dice y me engaña y entonces me atrapa dice me veo tentado y él reconoce esto y es el apóstol pablo y él dice a mí me pasa eso que hay cosas que los mandamientos de dios me dicen no hagas y entonces me dan ganas de hacer quizás no todas las cosas, pero hay algunas que sí a él no les preocupa las que no les preocupan las que sí les preocupan aquellas cosas que Dios dice no hagas esto y le dan ganas de hacerlo y incluso dice cae en esas cosas dice se despertó en mí todo tipo de codicia dice, y el apóstol Pablo sí, el apóstol Pablo dice se le despertó todo tipo de codicia no solo habla de que lo tienta lo prohibido sino que en segundo lugar manifiesta que Yo acepto que la ley es buena y el pecado es malo. Y esto parece una aceptación muy sencilla, pero veamos la forma interesante en la que él lo manifiesta. Versículo 12, dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que valiéndose lo bueno me produjo la muerte. ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado es interesante porque Jesús arremetía contra la hipocresía a los fariseos justamente los fariseos lo que trataban de manifestar eran que ellos eran justos yo cumplo la ley yo cumplo la ley yo cumplo las cosas que Dios me dice. ¿no? Lo que terminaban cumpliendo era una serie de cositas, pero en el fondo había un montón de cosas que no. Por eso Jesús los llama sepulcros blanqueados, porque lo que tenían era una imagen de obediencia, pero no había una obediencia en la profundidad del ser. Era una imagen y nada más. Y el apóstol Pablo transmite otra cosa, y dice... No, yo no tengo una imagen de justicia Justamente no tengo justicia por mí mismo Por eso necesito ser justificado por la fe Y por eso necesito reconocer que me encuentro en, en, esta, en esta situación complicada Que apruebo, comprendo, manifiesto Que la ley de Dios, que los principios de Dios son buenos, son santos, son justos Es lo que necesito para mi vida Pero muchas veces me encuentro que no puedo vivirlos muchas veces no me sale, me sale mal. Ahora, que a veces me salga mal no quiere decir que se manchen esos mandamientos, que esos mandamientos no sean correctos o justos o santos. Los mandamientos son justos, correctos y santos porque vienen de Dios. Que no los pueda cumplir es otro problema. El problema es el problema que tengo yo, dice Pablo. Pero los mandamientos son buenos. Y es interesante porque es una cuestión de fe. Muchas veces cuando hay cosas que no podemos cumplir, que no podemos vivir, que no podemos obedecer, entramos a cuestionarlas. Decimos bueno, en realidad lo que pasa es que esto era eh, contemporáneo de esa época, pero ahora la situación cambió, la vida es otra, pasaron tantos años, la situación es distinta. Eh, se los decía a ellos porque ellos tenían ese problema, pero en realidad para nosotros y encontramos un montón de justificaciones. para bajar el mandamiento, para diluir el mandato, para diluir lo que la palabra de Dios nos dice y terminamos diciendo que el mandamiento no es ni justo, ni santo, ni perfecto que era para otros pero nosotros encontramos nuestras propias reglas para vivir Pablo dice no, no es así no es así no es así, tenemos un problema y es que nos cuesta obedecer lo que Dios nos dice en su palabra Y eso no se mancha por quien lo diga. Él era el apóstol Pablo, y el mandamiento seguía siendo bueno. Él se manchaba, no el mandamiento. ¿no? En palabras de eh, un gran filósofo futbolístico, la pelota no se mancha. ¿sí? Y contemporanezándolo o aplicándolo a, este, a este, esto que estamos conversando, podríamos decir que la palabra no se mancha. Si para poder hablar de la Palabra de Dios tuviéramos que ser perfectos, nadie podría hablar de la Palabra de Dios. Pablo dice, yo tengo estos problemas, igual que todos ustedes, y el mandato sigue siendo justo, sigue siendo santo, y sigue siendo bueno para nuestras vidas. Y todos tenemos que reconocer las dificultades que tenemos para esta obediencia. Se separa, así entonces, diametralmente... de los fariseos que decían yo te enseño el mandamiento porque yo lo cumplo ¿No? esa religiosidad es cuestionada por Jesús ¿se acuerdan cuando se acercó el joven rico? dice ¿qué tengo que hacer? dice cumplí los mandamientos ¿quieres hacer algo? cumple los mandamientos ah, esto lo cumplo desde mi, desde que soy chiquito siempre cumplí ah, sí bueno, entonces vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres ah, no Y se va triste porque tenía muchas propiedades. Tenía muchas propiedades, menos la propiedad del amor al prójimo. ¿no? Avanzamos un poquito en esto que experimenta Pablo. ¿no? Él dice que lo tienta lo prohibido, me tienta lo prohibido, acepto que la ley es buena y el pecado es malo. En tercer lugar, no soy tan libre como me creía. Versículos 14 al 20. Porque Pablo recuerda que era fariseo, había sido fariseo. Dice el versículo 14, sabemos en efecto que la ley es espiritual pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco ahora bien, si hago lo que no quiero estoy de acuerdo en que la ley es buena pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Parece medio un trabalenguas, ¿no? lo dice de distintas formas, lo repite, lo da vuelta, lo vuelve a dar vuelta, pero en síntesis... Pero dice, yo apruebo con mi mente que la ley es buena, que lo que Dios me dice es así, pero me encuentro en dificultades, que no me sale, no me sale. Muchas veces quiero hacer lo bueno y no lo hago, y no quiero hacer lo malo y lo hago. Es más, me propongo hacer el bien y me sale al revés, me sale mal. O me propongo no hacerlo y lo hago. Y dice, no puede ser que no sea libre de hacer eso que... mentalmente yo reconozco que es lo que Dios me dice o sea no es una cuestión del conocimiento él conoce la palabra de Dios conoce lo que Dios le dice no es una cuestión de fe porque él cree realmente que lo que Dios le dice es así y es lo mejor para su vida sin embargo sin embargo en la práctica muchas veces no nos sale y él reconoce esto y lo transmite Y lo transmite porque el punto de partida para querer vivir una vida en comunión con Dios es reconocer esto, es reconocer que no nos sale, es reconocer que tenemos este problema que Pablo llama la naturaleza pecaminosa. ¿Eh? El Señor nos pone en la mente y en el corazón lo que Él quiere que hagamos, pero tenemos esa naturaleza pecaminosa, tenemos esa cosa que nos incita al mal. que nos incita a la desobediencia. Vemos las huellas de Jesús ahí, queremos seguirlas, pero también queremos encontrar otros caminos, otros atajos, otras cosas, otras maneras. Y le encontramos siempre una explicación y terminamos haciendo lo que no queremos. No soy tan libre como me creía. Pablo se había creído muy superior a otros por ser fariseo, por haber sido enseñado en la ley, por haber nacido en la familia que había nacido, por un montón de cosas. Pero cuando se encuentra con Cristo se da cuenta de que no es tan libre, de que no le salen las cosas y lo reconoce. Y no tiene el pudor de reconocerlo en público, de escribirlo en una carta, Y decirle a los romanos, yo también tengo este problema. Este problema que tenemos todos los creyentes. Que las cosas no nos salen muy bien. A pesar de que reconocemos que el mandamiento es bueno. Que lo que Dios nos dice, nos ordena la vida y nos evita muchas desgracias y sufrimientos. A nosotros y a otros. Para ir redondeando, dice después... tengo una lucha interna ¿eh? parecido a lo que venía diciendo no soy tan libre como me creía ¿por qué no soy tan libre como me creía? porque tengo una lucha interna entonces describe más claramente esta lucha a partir del versículo 21 dice así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta de que en, mi, en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Dice, estoy como esclavo, estoy como preso de una situación que yo no quería estar preso. Yo quería tener más libertad. Pero la realidad, en la práctica, cuando observo lo que me pasa, dice, me doy cuenta que tengo una lucha. Una lucha entre mi vieja naturaleza, entre la carne, o distintas maneras que él menciona estas cosas, y... lo que el Señor pone en mi corazón, en mi mente. Sin embargo, a pesar de que tengo esta lucha, dice, yo me deleito en la ley de Dios. No es que dice, bueno, qué problema, Dios nos da estos mandamientos que no se pueden cumplir, lo quiero hacer y no me sane. También Dios me pide cosas, me pide cada cosa, Dios. No, no dice, yo me deleito en la ley de Dios. ¿no? Me deleito... En Cuando, cuando observo esos mandamientos, esas cosas que el Señor me dice, esos consejos, que Dios me da, esas indicaciones que Dios me da para mi vida, dice, encuentro placer espiritualmente en eso. Pero, a pesar de eso, y está siempre al pero, pero, a pesar de eso, veo que hay una lucha en mí. Por eso les decía, Pablo nos habla de una lucha, y si uno no siente en su vida esa lucha, ahí tiene que preocuparse. La preocupación no, no, no debería ser por si puedo mostrarnos, pueden verme como perfecto. La preocupación tiene que ser si no tengo esa lucha dentro mío, porque la, la luz repele a las tinieblas y las tinieblas luchan contra la luz. Es una oposición. Y si no tengo esa oposición dentro mío, debería preguntarme, ¿hay luz en mi corazón? ¿Está la luz de Cristo mostrando el desorden que hay en mi corazón?, Porque si hay algo de lo, que no, de lo que puedo estar seguro es de que no tengo todo ordenado, de que no tengo todo bien dentro, de que ninguno tiene todo bien, porque la palabra es clara al decirnos esto. Entonces, si no estamos en esa lucha, ahí deberíamos preocuparnos. Es decir, Señor, quizás estoy muy lejos tuyo, porque si vos estás, debería sentir esa lucha en mi vida, debería darme cuenta de esa lucha en mi vida. Pablo buscaba sinceramente a Dios. Por eso reflexionaba sincera y profundamente en los mandatos, en la palabra de Dios, en esa guía que nos dice cómo tenemos que vivir y qué tenemos que creer y cómo lo hacía con sinceridad y en profundidad, se daba cuenta lo lejos que estaba de la santidad de Dios. De ese Dios que decía, sé santo porque yo soy santo. Y dice, yo estoy muy lejos, me doy cuenta, me deleito en esto, quiero esto. Sería mi placer esto, pero... Reconozco que hay una lucha dentro mío. Y termina diciendo que sólo Dios puede librarlo. Dice, soy, versículo 24, un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. termina redondeando por si hay alguna duda que esta lucha está es real la asume y tiene puesta su esperanza en la obra de Dios ¿quién puede librarme de esto? doy gracias a Dios por Jesucristo Él puede librarme de esto me, me irá librando en esta vida y me va a librar plenamente cuando esté allí en la gloria imagínense ese momento en el que seamos librados plenamente De esa naturaleza pecaminosa, y podamos solamente obedecer a Dios, y podamos solamente glorificar a Dios, podamos realmente, en una forma total, acabada, plena, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la esperanza de Pablo. Dice: Yo quiero amar así, y quiero ser amado así. Esa es mi esperanza. Yo le doy gracias a Dios por esa esperanza. Ahora, mientras tanto, estoy en esta lucha, y justamente. Ese, como les decía, es el punto de partida. Porque cuando no reconocemos que estamos en esta lucha, o cuando no estamos en esta lucha porque estamos con el espíritu muy apagado, es más fácil que nos alejemos del camino del Señor. En tanto estamos en comunión con Dios, esa lucha va a estar presente en nuestra vida. Por eso, les decía Pablo, se aleja diametralmente de esa figura de los fariseos. de aquellos que mostraban una imagen de santidad una imagen de perfección y ¿no? que les decían además yo te puedo hablar de la palabra de Dios porque yo vivo la palabra de Dios el único que encarnó la palabra de Dios es Jesucristo y es el único que puede traernos esperanza es el único que puede decirnos vení y seguime porque Él ya tomó la cruz la nuestra ¿no? y dice vení y seguime es el único que puede dar un ejemplo pleno de obediencia. Como decíamos la semana pasada, si podemos llegar a darle un ejemplo a alguien, en todo caso es el ejemplo de intentar vivir en obediencia. Y en esto nos desafía el apóstol Pablo, en realidad Dios a través de él. Termino con una poesía que nos habla de esta lucha de esta lucha que Dios nos invita a reconocer, a vivir y a, y a experimentar tomados de su mano, buscando una vida de obediencia. Es una poesía de Goethe que se llama Cinco Biloba. Dice, las hojas de este árbol que del oriente a mi jardín venido lo adorna ahora, un arcano sentido tienen que al sabio de reflexión le brindan materia obvia. ¿Será este árbol extraño algún ser vivo que un día de dos mitades se dividiera? ¿O dos seres que tanto se comprendieron que fundirse en un solo ser decidieran? La clave de este enigma tan inquietante, yo dentro de mí mismo creo haberla hallado. ¿No adivinas tú mismo, por mis canciones, que soy sencillo y doble como este árbol? Vivimos en contradicción. Y de esto nos habla Pablo. Tenemos una contradicción entre lo que creemos, lo que anhelamos, esa ley en la que nos deleitamos y cómo a veces nos salen las cosas. Que el Señor nos ayude a vivir tomados de su mano. Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque vos viniste a esta tierra, la habitaste como nosotros, pero sin pecado. En vos no estaba esta contradicción. Vos te deditabas en las palabras de tu Padre y las vivías plenamente. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Poder seguirte y poder seguir de cerca cada una de tus pisadas, poner nuestro pie en cada huella que vos dejás. Pero muchas veces no nos sale. Y tenemos que reconocer humildemente delante tuyo que muchas veces no nos sale. Que terminamos haciendo el mal que no queremos, que otras veces no podemos hacer ese bien que deseamos. Señor, no nos sale. Ayúdanos. Seguir poniendo tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y seguir poniendo en nosotros el querer como el hacer. porque de nosotros mismos no nos sale. poner en nosotros el deseo, la voluntad, para poder obedecerte, para poder vivir cada vez más cerca tuyo. Señor, libranos de la hipocresía. Libranos de mostrarnos de una manera que no somos. Ayudanos a asumir. nuestros problemas nuestra pequeñez nuestras limitaciones nuestras flaquezas nuestro pecado nuestro ser para poder buscar de todo corazón la asistencia de tu Espíritu Ayúdanos, Señor no solamente en nuestra vida individual y de comunión con vos sino en nuestras familias en nuestra congregación Ayúdanos para que tu luz resplandezca en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.